en oír Radio Talavera de la Reina, Deportes al Día, con Juan Macepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al Día. Deportes al Día. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 la FM, hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca en este mediodía deportivo del día miércoles 24 de junio del 2015. A contar de este instante y hasta la 1 menos 5 de la tarde aproximadamente llegan estos 25 minutos, hoy con un programa especial, todo baloncesto, 25 minutos para revisar las noticias que nos deja el baloncesto. Muchas de las competiciones ya finalizadas Pero es hora de hacer resumen, es hora de hacer Recuento de esta temporada Y como siempre nos acompaña En esta cita de todos los miércoles A través de nuestros programas deportivos De las emisoras de la OID Organización de Impulsores Capacitados Y por supuesto acá en el 95.0 De la FM, Fernando Rejón Jugador, analista deportivo del baloncesto Que está en la sintonía de deportes al día 95.0 de la FM, todo baloncesto Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas Muy buenas Juanma ¿Qué tal todo? Pues muy bien, la verdad, no me puedo quejar Bueno, vamos a darnos un festín de baloncesto hoy, Fernando ¿Qué te parece? 25 minutos, programa íntegro solamente de este lindo deporte Por mí, vamos, yo firmo todos los días, eh encantado <ríe> Tenemos muchas cosas que resumir Comenzando por lo que fue la premiación en esa gala del deporte Del baloncesto de Castilla-La Mancha Donde tu hermano Guillermo fue precisamente uno de los eh, premiados Enhorabuena para Guillermo, sin duda, Fernando Sí, bueno, eh, orgullosísimo de, del título que le, eh, le dieron Además estaba yo allí presente, para le acompañé pues para para ver todo el evento Y que estuvo bastante bien, la verdad, amenizado con, con música y todo y, y bueno, se resumió un poquito todo lo que ha sido la, la temporada difícil Difícil temporada para la Federación de Castilla-La Mancha eh, Por muchos temas que muchos sabemos ya de, de pagos y, y demás Pero bueno, o se solventó como como realmente se pudo y, y pues todos los premiados, en este caso mi hermano Guillermo pues se llevó el, el título al, al mejor jugador senior de Castilla-La Mancha y nada, y muy muy contentos. Me imagino que él estaba muy contento porque es un reconocimiento eh, a su último año y yo diría también, Fernando, al final para toda la trayectoria de Guillermo. Sí, es, está clarísimo porque mi hermano... Eh, guillermo está pues lleva un montón de temporadas haciéndolo muy bien eh, compitiendo siempre a, al máximo nivel cuántas temporadas lleva ya en la élite de guillermo pues, te recuerdas tú más o menos pues debe llevar desde los eh, desde categorías inferiores en estudiantes que, que contó algunos partidos en, en acb por lo menos iba a convocar unos partidos luego empezó a su etapa en la liga f en, en ferrol si no recuerdo mal y desde entonces pues llevará por lo menos 15 temporadas, 16 temporadas Yo te iba a unas 13 más o menos, no son por, 15 más, por ahí, por ahí. Más, más o menos llevará unas 15 temporadas Entre Liga Lep y, y ACB Y siempre pues votando el máximo Y a su edad es un euro importante Como lo comentábamos con él hace dos programas atrás eh, Telefónicamente en esa entrevista que nos concedió eh, Fernando Porque claro, uno piensa Muchas veces que la edad deportiva de los jugadores Tiene un límite, ¿no? Y que llega un momento en que ya tienes que pensar en el retiro Y nada Con este tío, al contrario O mejor que nunca y vuelva a la CB Nada, nada, además eh, el título lo, lo comentábamos, el premio este que le han dado eh, Dice, si yo no soy castillo, eh, castellano Ganchego Claro, decíamos, bueno, pero pero es que tú eres medio talaverano tú Él siempre lo dice además, dice yo, mi retiro en cuanto termine la temporada Lo primero que hago a Talavera, a recuperarme, acoger fuerzas para, para Y siempre a, a raíz de estar por aquí, de, de estar con la familia y todo Yo creo que es cómo se carga las pilas para, para la siguiente temporada Pero te das cuenta al final que cuando uno llega a esta ciudad, a Talavera de la Reina Como es mi caso, hace cinco años Y me siento plenamente identificado y muy grato en Talavera eh, A cual, bueno, no voy a ser yo quien, quien diré que le bauticé de la siguiente forma con esta frase, con este slogan, pero es una verdadera tierra de campeones porque la cantidad de deportistas de élite, de representantes y de embajadores de la actividad deportiva que están acá en España repartidos por el mundo, es impresionante para la cantidad de habitantes que tiene Talavera de la Reina, mucha gente le define como un pueblo, para mí es una ciudad eh, sí, tiene muchas cosas de pueblo no eso de que nos conocemos todos en la calle y nos saludamos, pero al final grande Talavera de la Reina, una verdadera tierra de campeones, al final Fernando, cuando, cuando encontramos estos eh, personajes y estos ejemplos de, de gran de gran participación activan el deporte de élite como es el caso de tu hermano guillermo Sí, yo siempre digo que, que talavera tenemos muchísimo más en, en, en todos los niveles de lo que exportamos o sea, damos una sensación fuera que que no es ni la mitad de lo que del potencial que tiene talavera a todos los niveles no solamente en deportistas sino en, en patrimonio en, en la vida como ciudad en, en, en incluso en empresas buenas que hay en talavera y, y quizás no no tenemos exportamos bien lo, lo que tenemos y a lo mejor es un esfuerzo que deberíamos hacer entre todos El minuto cívico, entre paréntesis Sí, ha sido aquel lo, empiezo, lo, yo, lo empiezo yo sin, sin, sin dar introducción Efectivamente, ¿qué más podemos hablar de, de baloncesto? que nos va quedando de, de temas locales del baloncesto, Fernando, por ejemplo? De temas locales, poco más ya a ver ahora eh, empezar a ver las las eh, competiciones para el año que viene tanto en Liga Local como en Federado es un poquito pronto, pero bueno, ya seguramente estén trabajando el año que viene porque en agosto se suele empezar todos los pretemporadas y todo y, y nos queda mes y poco y, y descanso, y pero sin, sin parar por ahora vacaciones, ¿no? pero siempre está el gusanillo ese del baloncesto Sí, eso está claro y seguramente a todo el mundo, los más los máximos jugadores posible pues aprovechando en su retiro a las playitas y en, y en casa y en todo, pues pues buenamente como se pueda en cuanto se vaya un poquito el sol a, a la cancha a hacer unos tiritos. Y en este programa de deportes al día que también eh, tiene su subtítulo no y cabecera como ese eh, todo baloncesto 95.0, coméntame un poco de, de ese Twitter que tenemos para que nuestros oyentes que, que gustan del baloncesto también puedan participar junto a nosotros. Sí, pues hemos creado un Twitter para, para ir colgando pues todos los programas que vayamos haciendo, noticias de, del baloncesto, de tanto lo que hacemos aquí en el programa, tanto local como nacional, CB, Euroliga, NBA, todos los acontecimientos que vayan ocurriendo, pues los iremos... Colgando, retuiteando de, de, pues de otras páginas importantes oficiales, poniendo nuestros propios tweets y nada, y sobre todo que, que todo el mundo vaya conociendo un poquito el, el deporte local sobre todo, pero también que esté informado al día de, de todo lo que vaya sucediendo en el deporte, en el baloncesto, que es nuestro deporte que nos acontece aquí. Bueno, vamos de inmediato entonces a escuchar un poco el documentario, Fernando, de ese 2-0 que lleva arriba el Madrid con un partido realmente espectacular el domingo a mediodía eh, a ver, una cosa es que tú seas superior a tu rival como lo demostró el Madrid ante el Barça ¿no? que fue muy superior, más disputados estuvo el primer partido de este playoff final entre el Barcelona y el Madrid de la Liga Endesa, de la primera división para muchos del, del baloncesto español y, y la mejor liga para otros en competición europea pero otro tema es esa desidia y esas facilidades que se dio el Madrid y que se dio también el Barcelona. Eh, yo creo que, eh, yo no sé cómo explicarlo, Fernando, no sé lo que viste tú en la pista, tú tienes más que yo de baloncesto, pero yo vi mucha desidia a los jugadores del Barcelona eh, con una desconcentración que, que no deja de llamar la atención en ese partido. El Madrid se dio un festín en el segundo partido. Yo tampoco me lo explico, Juanma. Es una cosa, yo, no, el día... Eh, hace antes de empezar la, los play-off finales estos, pues me, me quise mojarme, dije que ganaría el Real Madrid, era lo que yo las sensaciones que tenía, pero yo creo que ninguno nos esperábamos que fuera que fuera a ser así, que fuera a ser entre comillas tan tan fácil el, el camino que está teniendo el Real Madrid. Sí es verdad, el segundo partido de, de esta eliminatoria, sí que es verdad que, que el Real Madrid empezó el primer cuarto metió 7 de 7 en triples, un 31 a 10. Y empezar así un partido o el equipo contrario, da igual que sea el Barcelona, es difícil, el, el cuando te está cayendo esa, el centrante y el ponerte las pilas y decir, aquí estoy yo. Y si hablamos de jugadores que se dieron un festín Jules. ¿Cómo no. disfrutó Jules? Hizo lo que quiso al final, ¿no? Sí, tengo aquí las estadísticas que, que hizo Jules durante el partido 24 puntos No es que fueran un montonazo de puntos Pero lo, lo curioso es que 2 de 3 en, en tiros de 2, 6 de 8 en triples Y 2 de 2 en, en un punto Con cinco asistencias, o sea, prácticamente perfecto En 31 de valoración ¿Y ¿Tú crees, eh, Fernando, que se debe a un cansancio de los jugadores de Barcelona? Ya hablo de cansancio no solamente físico, de cansancio mental, o que no tuvieron su, su mañana como el domingo en ese segundo partido, o, o porque el Madrid ahora mismo es lo que demuestra en la pista, que es muy superior y dependiente a esa igualdad que hubo en el primer partido y esa gran diferencia que hubo en el segundo partido. Eh, ¿Cuál estuvieron Fernando al respecto de las dos cosas que he comentado? ¿Hay cansancio físico mental de los jugadores del Barça o realmente este Madrid es muy superior y se tendría que llevar a alguno de los partidos del Palaur o el aunque ahí el Barcelona se hace fuerte en casa? Yo creo que es más lo segundo. Yo creo que más en la temporada que está haciendo el, el Real Madrid, recordemos que que ha ganado de momento todos los títulos que ha disputado eh, el Barcelona, así que llevo diciendo yo durante la temporada que me parece un equipo bastante irregular, que que no no ha llegado a a compaginarse, a, a meter a todos los jugadores en, en sintonía y sí que es verdad que el Real Madrid yo creo que estaba muy dolido de la temporada pasada, en el pedazo de temporada que hicieron el año pasado y al final se fueron prácticamente en blanco y y han trabajado muy bien este verano, han hecho los ajustes que tienen que hacer y yo creo que es más mérito de, del del Ramarique de mérito del, del Barcelona. Y ahora qué podemos esperar para los tres para los dos partidos restantes. Primero hablemos de los dos partidos restantes que vienen ahora mismo en el Palau Blaugrana, es donde la afición va a apretar obviamente y la afición yo creo que se va a convertir en un factor determinante muy importante para esa definición que va a haber en estos dos partidos que vienen ahora en Barcelona va a ser muy complicado que el Real Madrid saque victoria en, en el Palau porque allí prácticamente no gana nadie en, en los últimos años ha habido muy poquitas derrotas del Barcelona en su casa. Además tengo un dato curioso, tengo un dato curioso que he visto hoy en la página de acb.com, en la página oficial de de la ACB, que dice que en 29 de 31 ocasiones el que gana el primer partido es campeón de liga. O sea, prácticamente un 93,5% eh, Prácticamente de, de, de victoria a final de campeonato En el primer partido Y más cuando los dos primeros partidos han ganado de la manera que se han ganado Efectivamente, y cuando nosotros decimos que, que a veces se hace largo este tipo de definiciones, pues bueno, es eh, todo lo que está relacionado con el baloncesto, y así son este tipo de definiciones. Eh, el NBA lo mismo, no eh, eh, al mejor de, de esos cinco partidos, y aquí no va a ser la excepción. Eh, me decía alguien por allí que eh, me gusta mucho el fútbol el, el baloncesto y le gusta más el fútbol, a la persona que me hizo el comentario, como que se hacía largo el tema del baloncesto, y que quizás habría que pensar eso también, independiente de que sean deportistas de élite, que sean jugadores que han estado toda la vida jugando en baloncesto, sextos, el aspecto físico, sin duda, Fernando porque me lo comentaba precisamente un fisioterapeuta juega un papel fundamental en este tipo de, de situaciones y definiciones de una temporada de una liga, eh, el equipo que mejor físicamente llega, obviamente se lleva el gato al agua, como se dice Claro, eh, sí puede ser, temporadas largas quizá, por eso al final los equipos que están arriba, los equipos que están luchando por el título son los que tienen más ...plantilla más amplia, los equipos que pueden contar con, con más jugadores de calidad... ...este año por ejemplo el Madrid, tanto el Madrid como el Barcelona tienen un jugador de más en, el, en, la, en la plantilla que, que da rotaciones eso hace que, que haya descansos pero también hace que los jugadores tengan mucho hambre por no ser el, el jugador descartado entonces hay más competitividad en ese tema de plantilla claro eh, los playoffs es un debate que, que ha habido siempre por ejemplo con compararlo con la liga de, de fútbol en el sentido de que a lo mejor no es justo que el equipo que queda primero en temporada regular, Eh, no sea campeón pero también creo que sí que es verdad que alarga la temporada pero también es bueno porque de la otra manera puede acortarla ¿eh? en, en los equipos que ya quedando cinco o seis jornadas no se jueguen nada, esos equipos se van a dejar llevar como aquel que dice de esta manera al entrar los 8 primero en playoff y luego estar el descenso pues hay prácticamente todos los equipos están hasta la última jornada luchando entonces yo creo que se puede alargar un poco pero pero da más emoción hasta el final ¿Qué más nos podrías comentar de esa definición, Fernando? ¿Algo más que quieras eh, comentar en nuestro micrófono? Nada, no, recordar los partidos de eh, los partidos que quedan. Eh, hoy a las 7 de la tarde juega el Juan el primer partido del Palau, luego el viernes y luego el, el domingo. ¿Y crees tú qué crees tú que va a pasar? que va a acontecer allí? Mm, ¿Irá a haber quinto partido? Yo creo que no. Quinto partido no. Lo que tengo mis dudas es si va a ser capaz el Real Madrid de llevarse el primero del Palau en el segundo Yo ya por terminar de mojarme el todo, vamos a decir que el Barcelona gana, gana su próximo partido en, en casa por, por orgullo, por casta y porque tiene equipo para ello ¿Quién gana el partido de hoy, dices tú? Sí, que gana el partido de hoy el, el Barcelona, gana, eh, yo creo que gana y se lleva el partido de hoy y, y el próximo lo lleva el Madrid, ya por terminarme de, de lanzar a la piscina del, del todo <risa> Sí, pero yo creo también que en la mente de los jugadores del Madrid estará eh, rondando esa idea Que pueden ser campeones esta misma tarde, si ganan el partido y eso también eh, es una motivación extra para los jugadores que que hablamos de este tema del cansancio que es muy recurrente imagínate eh, poder obviar y no tener que jugar el partido como tú dices del próximo viernes y el próximo domingo o sea que los jugadores del Madrid también van a entrar con, con esa presión pero también van a estar muy motivados eh, a, a, al saber que pueden ser campeones allí en Barcelona que tú sabes de esa rivalidad que hay entre el Barça y el Madrid en todas las competiciones y en cualquier disciplina deportiva así es que sería un bonito, bonito logro para los jugadores madridistas Está claro, lo único que, bueno, también es verdad, sí que es verdad que el ramari Madrid irá a jugar el partido eh, sabiendo que, que si ganas son campeones, pero claro, el Barcelona saben que no les queda otra y, y muchas veces eh, el, el saber que, que es tu última oportunidad, que, que si pierdes, pues a lo mejor te hace el soltarte un poco más, eh, y lo das todo eh, claro. decir, ya no tengo nada que perder, llevo dos partidos perdidos y, y bueno, y darlo absolutamente todo. Y sí que es verdad que, que el Barcelona pues ha encontrado en escasos jugadores estos dos partidos eh, el primero fue Esonja que que hizo un partidazo en el segundo Justin Tolman y, y no están teniendo mucho mucha no está secundando muchos jugadores. Si el Barcelona es capaz hoy de de que entren más jugadores en rotación y que jueguen más jugadores bien Posiblemente se lo llevará. Pero tú tienes razón cuando dices que el Barcelona ha sido muy regular esta temporada y hay jugadores irreconocibles. Yo no reconozco, por ejemplo, a Marcelinho Huerta esta temporada, eh, Nada, por darte un nombre. Está fatal, está fatal. Eh, me parece un pedazo de jugador, es un jugador que siempre se espera lo máximo de él, pero esta temporada, aparte que, que ha llegado Satoransky, que a mí me de los mejores bases para mí que hay, que hay en la competición y, y yo creo que eso le ha eclipsado también, o me da la sensación de que la ha eclipsado y le ha ido ganando terrenos y yo no sé a lo mejor si si al verse antiguamente en otras temporadas eh, titular indiscutible, jugando muchos minutos, a lo mejor al, al ver que tenía competencia, que le han ido quitando minutos, a lo mejor él pues se ha venido un poquito abajo, Puede por, ser. por dar una explicación, también pueden ser temas de, de cansancio, que lleva mucho tiempo jugando en la élite a, a muy alto nivel y no él mejor que nadie sabrá lo que es, pero pero sí que es verdad que jugadores como como Huertas o, o Como algún otro jugador, pues no han rendido a lo mejor a Navarro por, por los problemas que tiene, por ejemplo, de, de lesiones, pues es un jugador fundamental que no que no ha estado esta temporada al nivel que, que él suele estar y, y, bueno, pues esas cosas se notan. Veremos entonces qué pasa con ese tercer partido que se juega esta tarde a las 7 de la tarde en el Palo Uruguagrana entre el Barcelona y Madrid de baloncesto. El Barcelona por tratar de recuperar buenas sensaciones, de dejar una mejor imagen que esos dos partidos que se disputaron en Madrid y el Madrid que puede ser campeón esta misma tarde. Complicado o difícil este es deporte pero pasa cualquier cosa. Vamos a ir a otro tema relacionado con el baloncesto, Fernando. Antes vamos a escuchar el siguiente audio. Hemos dos tiros libres y posesión. ¿Eh? Es muy importante todos los puntos que les podamos quitar. Primero, por el campeonato. No sabemos qué va a pasar. Dobles, triples, empates. Segundo, por nuestro orgullo. Nos ganaron el año pasado. Nos pidieron un tiempo muerto en nuestra casa, faltando tres segundos, ocho arriba. La sangre se la con sangre y esta es nuestra sella de identidad. Y que no nos vuelvan a faltar al respeto. ¡Vale! ¿Le reconoces? Sí, eh, es seleccionador nacional de femenino. Lucas Mondelo, porque Eso. están haciendo una buena presentación la, las chicas. ¿Qué te parece todo lo que está aconteciendo en ese europeo con el baloncesto femenino? Que realmente está en un paso de, de seguir agrandando, eh, por supuesto, todo lo que ahora mismo han escrito con, con letras de oro en el baloncesto femenino en el último tiempo. Pues, Juanma, si me parece un temporada en el que está haciendo el Real Madrid, ganando todos los títulos en categoría absoluta e incluso en, en categorías inferiores están llevando todo lo de la sección española... Femenina, me parece ya, de, de, de, de órdago, vamos, de, me parece exagerado. Eh, llevan 15 partidos seguidos, contando preparación de, de este Eurobasket y 7 partidos llevan ya en, en Eurobasket. No han perdido ni un solo partido. Eso es. Es increíble. en esta Llevan la primera fase y la segunda fase, las han pasado invictas, eh, ganando equipazos de bastantes puntos y haciendo un juego que, que a mí, personalmente, mi, aparte de para hacerme muy superior es que me divierte muchísimo es que la veo jugar y, y me lo paso súper bien viendo este baloncesto que hace mucho que no lo veo en en ningún equipo Yo creo que al final, si bien había confianza en este equipo y en estas eh, jugadoras eh, yo creo que sí ha sido un poco sorprendente, no yo por lo menos me he visto sorprendido por lo que tú dices, por por esa libertad que tienen ahora las chicas para moverse dentro de la pista y por esa confianza y esa seguridad que están transmitiendo en todos los partidos Fer, yo, yo les veo ahí en la final, eh Sí, yo, yo lo veo completamente la el, el único equipo de momento Que no ha perdido en, en todo el Eurobásquet De llevar en pleno eh, Tiene una cosa buena, son la mayoría de las jugadoras Son jo, eh, jugadores jóvenes Con una progresión muy grande Que vienen demostrando de otras competiciones Pero es que este equipo yo no lo veo techo Yo veo que cada vez van a mejor, cada vez juegan mejor Cada vez se lo creen más, que eso es fundamental Lo que hablábamos el otro día en el programa Que el deporte español en, en, en, en general se lo está creyendo ya hace unos años, que antes no era impensable. Y estas jugadoras se lo están creyendo cada vez más y, y, y cada día nos va, nos dan más alegrías. ¿Mañana el partido es eh, ante Serbia? Montenegro. Ante Montenegro. ¿Cómo Montenegro. ves tú las posibilidades ante Montenegro, las montenegrinas? ¿Qué tal? Pues Montenegro ha quedado cuarto de, de su grupo, cuarto del grupo E. Eh, yo creo que no deberían de tener problemas. Han ganado De esta segunda fase han ganado un partido solamente, Montenegro, de, de los tres que ha, que ha disputado, y en principio creo que no, no debería de tener problemas. Eh, aparte ha perdido, por ejemplo, contra Turquía, que es muy fuerte, que yo es una de las que veo posiblemente en la final con España, ha perdido de 20 puntos. Y perdió de 13 contra Grecia. Eh, yo creo que, que jugando al nivel que está jugando las jugadores no deberían de tener ningún problema. Eso es lo que esperamos entonces para que las chicas se metan en esa gran finalísima. Y de llegar a la final, ¿con quién con quién crees tú, Fernando, que se tendría que enfrentar la selección femenina de baloncesto, la selección española en este europeo, para una supuesta final? Así a priori, echando nombres ahí arriba de la mesa. ¿España contra quién? Pues mira, en, en la otra en los otros cuartos de por el lado de España está Francia-Rusia, se tendría que enfrentar primero en semifinales a... Yo apostaría por Francia porque ha llevado un, un balance mejor en, en Eurovasque que Rusia. A Rusia ya las hemos ganado en en, las, en esta segunda fase y el partido contra Francia va a estar va a estar bastante complicado. Yo sí confío que España pase y por el otro bloque, que está Turquía se va a enfrentar a, a Serbia ahora y Lituania-Bielorrusia, yo creo que de, de, ese, de ese otro cruce yo creo que llegará Turquía a, a la final. ¿Turquía tiene un, un buen equipo femenino? Tiene muy buen equipo, tiene bastante buen equipo, llevan ya también eh, conjuntándose y, y dando también buenos resultados ya también otros otros campeonatos y, y de momento es el que mejor bagaje llega, lleva junto a España en, en lo que va de Eurobásquet. Fernando, ¿algo más que nos quieras comentar? Ya casi en la despedida de estos 25 minutos de todo baloncesto a través de Deportes al Día en el 95.0 de la FM o de Radio Taladera de la Reina y Comarca. Pues nada, que estoy deseando llegar ya el próximo programa, que ya traeremos campeones en, en ACB, en, en Eurobasket, en Eurobasket no, ese me parece todavía queda, o yo creo que sí que es este fin de semana, sí, este fin, sí, este de, fin semana. de semana, sí, fin de semana la, la final, o sea que ya tenemos eh, campeones en, en Eurobasket y en ACB, que son las competiciones que se está jugando ahora mismo, esperemos que, que por supuesto en Eurobasket… Eh, Eh, gané la selección española y bueno, en ACB no debería de, de posicionarme, pero vamos, eh, yo creo que todo el mundo sabemos ya a estas alturas que yo voy con el Real Madrid y, y mira, lo que hablamos el otro día, yo yo sigo firmando un quinto partido, sigo firmando que gane estos dos partidos el Barcelona para, para tener un quinto partido emocionante en Madrid y, y, y que se alargue esto que, que nos encanta. Oye, así un paréntesis rápido, Fernando, eh, algún aficionado del baloncesto y con colores culé del Barcelona, yo no sé cuál es tu opinión al respecto, pero yo no sé, es que esas cosas son tan difíciles de decirla o de percatarse, me decía este aficionado culé, me dice, a mí me da que ha finalizado... Eh, ya lo que es el tiempo de Xavi Pascual en el banquillo del del Barcelona. No sé cómo lo ves tú, eh, hay gente que ya ve como una etapa y que habría que buscar a otro entrenador a, ahora mismo. ¿Cómo lo ves, Fernando? No lo sé, no sabré qué decir eh, Yo creo que también, lo hemos hablado muchas veces Esta, esta temporada en el, en el programa también Que hemos incidido mucho eh, Seguramente esta temporada pasada a, a Pablo Lasso también le veía mucha gente fuera Fuera del equipo Lo, ah. lo mismo le repliqué yo, el año pasado sí. Pablo Lasso Estuvo a punto de salir del Madrid, más que nada Por presiones extradeportivas ¿no? Por la prensa, por los aficionados y mira Lo que consiguió el Madrid este año, la décima Efe, Efectivamente, si hubieran, si hubieran Visto en, en Pablo Lasso el, el culpable, pues no estaría y seguramente el Madrid de no creo que hubiera ganado tanto a ver, a ver, al haber habido cambio de, de entrenador y de, y de proyecto sí que es verdad que a mí me da la sensación de que, de que los jugadores no están al 100% con Xavi Pascual yo veo con el Sonja por ejemplo que es uno de los mejores jugadores que también tiene que ser un poco dificilillo de llevar por, a lo mejor por la juventud porque es muy bueno para sí. los años que tiene sí que ya la ha castigado varias veces y, y quizás sí que vea un poco el ambiente que no está bien. Entonces, a lo mejor, más que por, por temas deportivos, que yo creo que Xavi Pascual está más que sobrado, que es un buen entrenador, yo creo que a lo mejor él si ese ambiente no, no cambia, o al menos lo que yo percibo, sí que posiblemente se le pueda buscar una salida. Fernando Rejón, jugador, analista deportivo del baloncesto, nuestro programa Todo Baloncesto a través del 95.0 FM en Deportes al Día, hoy de Radio Talaverde de la Reina y Comarca, en esta jornada del día miércoles 24 de julio del 2015 Fernando, lo dicho entonces, nos reencontramos en 7 días más, la próxima semana ya estaremos saludando al séptimo mes del año en curso, ¿cómo pasa el tiempo, Fernando? Ya la próxima cita en 7 días más será el 1 de julio del 2015, como siempre, Fernando, un placer, nos reencontramos la próxima semana Sí, nos nos vemos en, en Twitter Baloncesto95.0 contra lo que vaya pasando en las competiciones. Hasta luego, Fernando. Hasta luego, Juanma. Deportes al día. Con Juanma Sepúlveda. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar un acontecimiento importante, ven y disfruta del hotel Finca Canturias. Un cuatro estrellas acogedor con ocho habitaciones dobles y cuatro suites con vistas al jardín y al río Tajo. En la carretera del Caudete de la Jara a Calera y Chozas, en Toledo, Finca Canturias pone a su disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en la web www.canturias.com